Bueno, pues seguimos con las entrevistas aquí en el la Calean de la SOCA de la autogestionada de Durango. Y ahora tenemos con nosotros a, a Edu, de Sarantifascista. Opa, Edu. Opa, Egunon. Egunon. ¿Qué tal vamos la, la mañanita por aquí? Bueno, hoy más tranquila que ayer. Ayer, buen tiempo, primer día y, y mucha afluencia. Mucha. Sí, ¿no? Bueno, hoy nos, la lluvia nos está aguantando, sin llover. Bueno, Eso está guay, ¿no? Sí, eh. sí. Bueno, creo que ya eh, sale antifascista ya creo que lo conoce bastante gente pero si quieres hacer una breve como descripción rápida como al que no usted conozca nos conozca de nada bueno pues es un colectivo que lleva funcionando 19 años ya sí, no. eh, cubriendo un vacío que había en esos momentos en eusscalería empezaban a pasar cosas que ahora sí. tristemente pues están normalizando Eh, bueno, en este tiempo ha pasado mucha gente por el colectivo y ahora mismo, pues bueno, eh, es referencial la gente que está trabajando y es referencial, pues, personas en concreto que, por ejemplo, se están encargando de, del tema periodístico, de hacer entrevistas y demás. Eh, Juanjo Basterra, que trabajó en Garanais, y que para... Eh, como es? Eh, Urquiaga, que es uno de los que fomentó eh, Ucaberri en Uribe Costa. Y bueno, con ellos estamos haciendo un buen trabajo a la hora de hacer entrevistas, de cubrir informaciones y demás. Entonces, pues bueno, ha sido una trayectoria de 19 años y, y vamos a decir que nos encontramos en un buen momento. Podemos decir que es la divulgación de... La palabra antifascista, puedo decirlo así, o de... Sí, es formación, es información, es cultura, cultura antifascista. que Hoy justo aquí es lo que más se marca, ¿no? Sí, sí, porque además el movimiento en sí tiene una trayectoria de más de 100 años uh -huh. y entonces, pues bueno, eh, en cada sitio pues tiene sus peculiaridades y aquí en Euskal Herria pues tenemos las nuestras, ¿no? Pero bueno, compartimos mucho con mucha gente de muchos sitios en los que nos hemos fijado pues concretamente con la gente de Alemania, o con la gente de Irlanda, o con la gente de Italia, y, y bueno, de todas las fuentes bebés, y, y mantenemos buena relación con mucha gente, y eso nos nutre y nos llena. Eso es interesante, ¿no? Bueno, y aquí ahora, en la soca autogestionada que bueno, que hay aquí en mm. Durango, ¿qué, qué material traéis? Bueno, porque no, suele venir todos los años, ¿qué mm. tenéis nuevo fresquito así que, que nos puedas comentar? Bueno, eh, siempre venimos con alguna novedad, eh, tanto participábamos antes al lado de, del Gasteche como en la soca alternativa que se hacía en la calle al lado del mercado y ahora estamos en, en este nuevo sitio desde hace ya un par de años y bueno, hemos traído novedades de, de un libro de, de viajes que presentamos en Portugalete De una persona, Xavier, que se ha movido por Europa, pues, eh, haciendo rutas políticas, eh, buscando monumentos políticos en la Europa del Este y demás, que es muy interesante, el de Coldo, que es sobre Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, uh -huh. el socialismo y demás. Y luego, pues, bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Todo relacionado con antifascismo y, sobre todo, memoria histórica, ¿no? Saber de dónde venimos es muy importante para o sea, empezar a dar pasos para saber a dónde vamos a ir. Eso es, claro. Y bueno, también he visto, antes que hemos comentado un poquito más, enseñado como un poquito mucha presencia, el cómic, ¿no? el Sí, el cómic es un formato que llevamos ya un par de años trabajando y que estamos viendo que tiene bastante tirón entre la gente más gaste. Uh -huh. Entonces eh, hemos buscado cómics que tengan dos facetas, el cómic en sí y luego que sea una guía didáctica a la hora de que la gente más joven pues entre en la memoria histórica si tú ya de arranque eh, le ofreces un libro de 300 páginas claro. pues a lo mejor como que ¡Uh! Sí, la novela gráfica siempre está ahí un poco como para... Pero la novela gráfica como el documental como el vídeo al final es un un buen formato para, para llegar a la gente más gaste y que ahí vaya dando saltos suba peldaños y se vaya interesando cada vez más por la memoria histórica Por sus valores, por sus ideales y su compromiso, ¿no? Sí, digamos que es como buena entrada, es lo más cómodo, ¿no? Como eh, yo no me sí. leo el libro, veo la peli, ¿no? ¿no? Pero luego igual, de ver una peli o un docu o tal, pues acabas tú buscando y te acabas leyendo las 300 páginas, pero pues ya por voluntad propia, ¿no? Sí, que, por que el interés saber. que vas cogiendo claro. y demás. Entonces, te ha picado eso, ¿no? Pues bueno, uh -huh. ya te digo que es un buen formato, que es un formato que se lleva usando ya un par de años y que a nosotras pues, nos ha dado buen resultado. Uh -huh. Vale, interesante, ¿eh? Y bueno, hablando, vale, estamos aquí en la soca alternativa autogestionada, ¿por qué? ¿O qué es ¿por qué una soca alternativa autogestionada? ¿Qué es lo que...? Bueno, eh, a mí que taco, ¿no? Choripán y cerveza, y nos tiramos dos horas. Bueno... <risa> Eh, como nos gusta tanto la memoria histórica, podríamos decirle de dónde viene la soca oficial eso es Podemos y ahora mismo contar. en qué punto está, ¿no? De dónde viene. Entonces eso sería crear tiranteces y demás, ¿no? Está claro <risa> que ellos han elegido un camino y nosotras hemos elegido otro. Ellos se han movido de dónde estaban y nosotras seguimos en el mismo sitio que, que estábamos, ¿no? entendemos que tiene que ser una soca popular a precios populares, que llegue realmente a, al público y no una soca que, que una calle sea de la BBK, la otra sea de Euskal Televista, la otra sea de Elcar uh -huh. porque bueno Elcar será de aquí pero nosotros hemos combatido durante muchos años el negocio del corte inglés de la snack uh -huh. de todo lo que supone el tema de las SKIES y demás y ahora mismo pues ...no somos compatibles... Uh -huh. vamos, ...vamos a dejarlo ahí... ...no, de no somos compatibles... Y, ...y encima pues bueno... con el, ...todo el movimiento popular... ...ha acabado desapareciendo... ...de la oficial... Uh -huh. ...por los precios por Stan... ...y demás... <sup> ...o sea... ...la han ...las grandes firmas... ...y a nosotras... ...pues nos han dejado fuera... Uh -huh. ...o sea que de, de alguna forma... ...es eh, supervivencia... ...pero también es lucha... ...¿no?... ...acción directa... Sí, de... ...sí... ...porque al final... ...son unos ideales... ...y unos principios... ...¿no?... ...crees uh -huh. en la autogestión... que es en que otro mundo... ...puede ser posible... Eh, bueno, lo comercial puede ser autogestionado uh -huh. y lo comercial puede ser neoliberal y muy capitalista, ¿no? Entonces, claro. pues esas es son las diferencias que nos marcan entre un modelo y el otro. La idea es seguir demostrando que hay otras vías Hay otras maneras, otras vías. Uh -huh. Y bueno, aquí uh -huh. llevamos más de, de una década demostrándolo con, con esas ocas alternativas que se han hecho de diferentes maneras durante este tiempo. Uh -huh. O sea, necesarias, vamos a decir, que son de Imprescindibles. Imprescindibles Muy bien, nos gusta más Bien, y bueno, eh, ya por ir acabando que ¿no? Estamos haciendo unas cuantas entrevistas No sé si alguien, eh, bueno, si ha habido algún material Que habéis podido querer traer y no habéis podido O lo que sea, o ¿Dónde podemos encontrar todo este material? Cuando se acaba la soca eh, ¿Dónde podemos encontrar eh, todo bueno, lo que tenéis? Bueno, eh, mucho de nuestro material está en la BBT Durante, uh -huh. durante el año en diferentes puntos como en Sirica también está, uh -huh. ahora cogemos las mochilas y cuando acabe esto nos vamos para Sirica, eh, luego tenemos otro referente que es Portugalete en septiembre, la sexta edición de la Feria del Libro y Material Político. Uh -huh. ¿Cuándo es eso? Eh, el último fin de semana de septiembre, coincidiendo con el uh -huh. Gudario y Gunna, pues dándole ese carácter más político y luego pues bueno la gente que ya nos conoce pues se pone en contacto vía email, vía whatsapp y entonces pues bueno si puedes nos... dilo, comentalo el email como es antifascista.quincha.gmail.com uh -huh. y ahí ya la gente sabe cómo funciona se lo mandamos a casa o al punto que nos digan y, vale. y demás ¿no? uh -huh. y ya para acabar pues eh, nosotros hará pues bueno llevamos campañas y llevamos cositas puntualmente Y ahora estamos un poco reivindicando la figura de Pablo, Pablo González, el periodista, que está secuestrado en Polonia, que lleva un montón de meses allí sin una acusación en firme de lo que ha hecho, no ha hecho, vete tú a saber. Y entonces, pues bueno, esa reivindicación la hemos traído aquí a la Soca de Durango y la queremos compartir con todas vosotras. Y luego, pues aunque no se pueda ver la radio, que sepáis que aquí nos sacaremos unas fotos con los colectivos pues un poco haciendo denuncia de, de su caso y, y de cómo la familia pues, está abandonada y solamente pues, el movimiento popular realmente se está preocupando de, de su caso, eh, periodistas, compañeros de profesión y poco más, porque a nivel institucional lo han dejado vendido. Vale, pues bueno, desde aquí reivindicamos eso, ¿no? Eh, la lucha por Pablo, ¿no? Una radio libre se tiene que preocupar <ríe> no? de su gente y Pablo ha tenido, pues bueno, ha trabajado para los grandes medios, pero también ha tenido ese punto de, de colaborar con el movimiento popular en más de una ocasión. Bueno, pues desde aquí mandamos todo el apoyo y nada, es que Ricasco. Quería decir por último, porque para que no se nos olvide, bueno, aquí estamos de... Eh, ayer empezó, ¿verdad? Sí. Ayer miércoles hasta el domingo hasta el domingo horarios el domingo. así para que la gente sepa eh, de 11 ininterrumpidamente hasta las 8 de la tarde vale. menos el último día que estamos hasta las 3 porque luego tenemos que recoger la gente estudia trabaja vale. tiene sus obligaciones y esto de que a dejarlo limpito y ordenado. Vale, pues Peña de Durango alrededor, es gente que venga a visitar, pues bueno, un paseíto por esta calle que ¿cómo se llama la calle? Porque eh Cerca número Sear, 11. Cerca Leal número 11, pues está aquí la soca alternativa autogestionada en Durango y nada, es que ricasco, eh, seguimos por aquí, sí, Nos vemos en las calles. Eso venga, es. ánimo, Durango. Allá en los años 80 Cuando el peso emandó Las calles de Orbaizeta Aquella historia vivió La Montaña Pado Nosti se mudó Y una noche de noviembre A su casa no volvió Hijo allí Justicia La justicia lo niega La justicia lo niega Azten estena estaiño izilko Zure Zun dezatela Jakin dezatela Herri bat balela Zure izena Gordeko duena Mikkel Betirako Izango zara